Na na na na na na yeah. na na na na na na na na 28 na na na na na na na na na Tras un briller programa especial donde contamos con la presencia de nuestro presidente Israel González y del coordinador de la cantera, Javier Pellín, hoy tendremos una dinámica más normal. Comenzaremos con nuestra sección Hablando en Plata, donde repasaremos la actualidad de nuestros equipos de división de Norplata masculino y femenino. Contaremos con la presencia del entrenador del equipo y de división de Norplata femenino, Samuel Giner, como con la presencia de su capitana, Nuria Corbín. Por parte del equipo de división de Plata Masculino, contaremos con la presencia del entrenador Óscar Gutiérrez y del capitán Kiko Padilla. Hablaremos también de nuestra cantera tricolor. Haremos un repaso a los partidos más destacados de este fin de semana. Pero también hablaremos del 40 aniversario de la tricolor en nuestra sección La Tricolor en blanco y negro, donde además repasaremos vuestros mejores momentos con la catedral que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales. Les habla Jordi El Puente, a los mandos del control de sonido está Jaime Martín, esto es Sentimos la Tricolor. ¡Comenzamos! Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. Comenzamos nuestra sección hablando en plata Lo hacemos con el entrenador del equipo de división de honor plata femenina Samuel Ginero. buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, Samuel, háblanos Una persona que ha sido jugador de balonmano Que más tarde ha sido entrenador del mismo deporte ¿Cómo ha llegado al club? ¿Cómo ha llegado a hacerse cargo del equipo de división de honor plata femenina? Bueno, este, este verano eh, bueno, la, la dirección deportiva del club pues, eh, me llamó ...y pensaron, bueno, que, que podía ser la persona adecuada... Para, ...para el proyecto en división de no plata femenino... ...que el año anterior había conseguido mantener la categoría... ...y bueno, eh, optó por una persona... ...y bueno, es cierto que había que hacer algunos cambios en la plantilla... ...conseguimos eh, que ciertas jugadoras eh, de la provincia... Y, ...y jugadoras que ya conocía del año anterior... ...de la época de juveniles eh, se embarcaran en este proyecto... ...y, y bueno... Eh, eh, estamos eh, haciendo una temporada yo creo que bastante buena y bastante contentos y, y de momento bastante bien hablarnos precisamente de esa, de esa temporada ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido desde que tú te hicieras cargo del equipo el 1 de agosto de, del año 2017 hasta ahora? Bueno, eh, evidentemente el, bueno, el fichaje o el acuerdo fue previo Lo primero que hicimos es ver las jugadoras que, que del año pasado pues, eh, que podían seguir y las jugadoras que por su situación o por diferentes motivos no continuaban y en función de los puestos y en función de, de aquellas jugadoras que, que querían apostar por este proyecto eh, configurar un equipo lo más competitivo posible. Sabíamos que era un equipo joven, eh, muchas jugadoras era su, o ha sido esta temporada o está siendo su primera temporada en la categoría. Eh, yo creo que la respuesta de ellas es realmente buena, Se, sabíamos qué nivel iban a tener y que al principio la adaptación iba, iba a ser nuestro principal hándicap junto a, la, a esa juventud, pero bueno, yo creo que al final, eh, ahora estamos hablando ya finales de febrero, 18 puntos, zona tranquila, bueno, yo creo que es, es una temporada positiva, es una temporada buena, su aprendizaje continúa y... Y bueno, intentar terminar la temporada de, de la mejor forma posible. Quedan precisamente cinco partidos para que termine esta, esta temporada. El partido de esta semana es contra Ambol Mislata, es en un pabellón difícil, es en la canaleta. Y es contra un rival que no lo va a poner fácil. Que además está en una muy buena situación en la tabla, con pocas o ninguna opción de, de meterse en esa fase de ascenso. ¿A qué van a ir nuestras chicas el sábado a Mislata? Bueno, yo creo que realmente a nivel de resultados el momento no es bueno porque venimos de varias derrotas consecutivas pero sí es cierto que en los dos últimos partidos eh, hemos recuperado buenas sensaciones eh, a pesar de los marcadores abultados, sobre todo en goles en contra creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande eh, y es verdad que hemos jugado contra dos equipos que probablemente sean los que terminen en la fase de ascenso morvedre ya matemáticamente y creemos que, que Tenerife eh, le va a acompañar Y bueno, yo creo que en Mislata, en el partido de ida, perdimos de un gol, tuvimos el último balón. Yo creo que nuestra prestación debe ser la de siempre, que es el máximo esfuerzo, eh, la mayor intensidad posible. Yo creo que tenemos nuestras opciones, que tenemos simplemente pues, de poner nuestro juego y hacer el mejor partido posible, intentar minimizar las virtudes del equipo contrario, que son muchas y que les ha, les ha hecho llegar a, a donde están. Pero bueno, nosotros también hacemos cosas bien y creo que el equipo está yendo a más y bueno intentar sacar un resultado positivo que, que francamente nos vendría muy bien por la racha mala a nivel de resultados que llevamos. ¿Y qué hay más allá del final de esta temporada? ¿Hay un proyecto de futuro para que el año que viene seas tú la persona que continúe al cargo del equipo? ¿Hay algo pensado de cara, de cara a seguir el año que viene en plata femenina? Bueno, el, el club, evidentemente, deportivamente, prácticamente, aunque no matemáticamente, pero prácticamente se, el equipo se va, se va a mantener en la categoría. Y bueno, pues cuando termine la temporada, si el club lo estima conveniente, pues nos sentaremos a hablar y, bien pues el primer paso, evidentemente, tiene que ser que el club esté contento con mi trabajo y con el de las jugadoras para para bueno, eh, ver eh, qué, qué proyecto habría. Es verdad también que suben un grupo de jugadoras juveniles. Eh, nuestro equipo ahora mismo es realmente joven y bueno sobre todo de, si la pregunta va por, de cara a mí como entrenador pues sería que el club me lo ofreciera, sentarnos a hablar y ver las posibilidades para poder continuar. Hemos hablado de las jugadoras, del rendimiento que han tenido esas jugadoras jóvenes en este equipo, pero tú que has sentado hoy aquí como entrenador Has pasado también antes por su lugar, has, has sido jugador. Cuéntanos cómo fue esa etapa tuya en la que te vestiste de corto. Bueno, yo empiezo a jugar con ocho años en el Colegio Salesiano Don Bosco, que es donde he estudiado. Luego, en la edad cadete, en los dos años de cadete, fuimos el filial del helado Salacán, que era el equipo que estaba en División de Honor eh, masculina en, en Alicante en aquella época. Marcha venidor y el filial se mantiene en mi primer, primer año de juvenil y luego estoy dos años en el Club Deportivo San Juan. Y voy a Maristas con 19 años y ahí termina mi... Y hasta los 27 termina mi etapa de, de jugador. En, ese, en esa etapa en la que tú estuviste de jugador en Maristas, coincidiste con una persona que actualmente está contigo en el equipo. Coincidiste con Ricardo López Coloma, él era tu entrenador y ahora, ahora eres tú el entrenador del equipo y tienes también a, a Ricardo en ese cuerpo técnico. ¿Para ti qué, qué representa? ¿Qué significa? Bueno, a ver, eh, fue uno de los entrenadores que mejor rendimiento me hizo tener, que mejor me preparó y evidentemente como jugador tengo que estarle muy agradecido y además es una persona, eh, es muy importante para mí, el respaldo que tengo ahora suyo, yo solamente puedo estarle muy agradecido y tener muy buenas palabras hacia él, de hecho compartí banquillo hace dos años con él en el cadete del, del club Y bueno, para mí es una persona, vamos, de total confianza, ya te digo, primero como jugador, eh, creo que fue la mejor temporada que hice y, y aprendí muchísimo y evidentemente dado sus conocimientos, eh, ahora pues compartir banquillo con él es, para mí es un lujo y bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Nos has comentado esa etapa tuya como entrenador del club, anteriormente en, en cadete, uh -huh. pero también tengo entendido que no es la primera vez que te sentabas en el banquillo del club. Háblanos de tu experiencia como entrenador antes de llegar a, al banquillo del Plata femenino. Bueno, como, como te comentaba, eh, dejo de jugar con 27 años y ese mismo verano pues, entreno al primer equipo senior de, de maristas. Es decir, los mismos que habían sido compañeros míos pasan a ser jugadores. Esa situación no es fácil, pero te sirve para aprender mucho. Estoy varios años allí. Eh, marcho al club de Balomano Elche, donde llevo el senior también. Con un grupo de jugadores que acababa también la, su etapa juvenil. Eh, luego estoy como ayudante de David Brian en el Club Deportivo <coughs> Almoradí, en División de Honor Plata Masculina. Entreno en Agustinos, también como ayudante de David con David, eh, el senior, que en aquel entonces estaba en segunda nacional. Estoy una época sin entrenar. Y me reengancho, por decirlo de alguna forma, como te comentaba con Ricardo, con el cadete que, que venía de ser segundo de España en Infantiles. Posteriormente, la temporada pasada, eh, como diante David, estoy eh, en el juvenil femenino del Club Deportivo Elche y esta temporada pues, el club apostó por mí, me llamó y tal, y bueno, pues eh, en el senior femenino de, de Agustinos. Gracias, Emo, por la entrevista. Ahora hablamos con Nuria, capitana del equipo de división de honor plata femenina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jordi. Nuria, no es la primera vez que eres capitana de un equipo, no es la primera vez que eres capitana de un equipo de división de Norplata femenina. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria desde, desde que empezaras a jugar a, a balonmano en el colegio? Eh, bueno, pues eh, yo, como ya sabéis, comencé en Agustinos y siempre he estado pues, directamente relacionada con, con el cole. Empecé, como casi todos los niños, en Benjamines, Tuve entrenadores muy buenos. Una entrenadora que se llamaba Elena. Genial. Profe del cole ahora mismo. Y, y nada, pues continué hasta juveniles. Y en juvenil de segundo año, pues... Sabéis que en Alicante estaba el Mal Alicante. Un equipo en división de honor. Y comenzaron a llamarme. Y yo comencé a, a ir a los entrenamientos. Y, y aprender un montón de ellas. Porque eran todas jugadoras profesionales. El siguiente año debuté con Esteban en el banquillo, entrenador ahora del de juvenil de Agustinos, exacto. Y, y nada, comencé a aprender con ellos, Estuve, he estado jugando en División de Honor en el Mar Alicante pues, tres o cuatro temporadas, no recuerdo bien, y, y todo lo que cojo de, de esa experiencia es, es aprendizaje, porque he jugado con, con gente pues, como Carmen Martín, que, que, que claro, ahora lo piensas y dices, madre mía, ¿no? y a partir de ahí eh, me lo tuve que dejar una temporada por, porque, porque no podía confascinar todo, tenía muchas cosas y al final me fui fuera de España y, y me dejé el balón un año y ahora he vuelto pues en casa y súper contenta la verdad Vuelves a casa y además lo haces por todo lo alto lo haces en, en División de Honor Plata Femenina ¿Qué significa para ti estar, no un año, sino dos años seguidos en esta categoría, otra vez? Pues a mí es una categoría que me encanta, la verdad, porque eh, he estado en categorías más bajas y, y se gana todo, se gana todo realmente, con los equipos que hemos tenido se ha ganado todo y realmente hasta el final de temporada no tienes partidos de esos que dices Jolín, qué nerviosa estoy porque voy a jugar, ¿no? Porque te vas a, a, a jugar a no sé, a 40 minutos, a un partido que ganas de, de, de muchos goles. Eso no tiene tanta emoción como que cada sábado tengas que luchar un partido que sabes que vas a ganar de uno, perder de uno, o, o que si sabes que no has entrenado bien durante la semana lo vas a notar, o, o cosas así. A mí me gusta mucho esta liga. Sí que es verdad que, que los viajes son un poco largos y al final es un poco cansado, pero bueno, cuando, cuando en el equipo hay buen ambiente como este año, eh, ni siquiera eso importa. No importa siete horas de autobús a de no importan cinco a donde sea, porque al final sí que es verdad que en ese autobús se respira mucha felicidad y sobre todo compañerismo. Sí, sí es verdad. Este año eres tú la voz de la veteranía en este, en este equipo bueno, de... Bueno, alguna más ahí, ¿eh? Bueno, es la capitana tienes, es el ejemplo. Samu nos ha hablado antes de, de ese equipo joven que se ha formado este año con, con gente de fuera, con, con gente también proveniente de la cantera. ¿Qué ha supuesto esta temporada para ti? como revulsivo de la temporada pasada, donde todo era gente que ya os conocíais, gente que ya habéis estado en algún momento juntas, a este año que la mayoría de la gente es, es desconocida? Pues el primer día da un poco de miedo, ¿no? Porque llevas toda la vida jugando con las mismas personas, te conoces, la que juega al lado de ti sabes lo que va a hacer, eh, no sé. Entonces el primer día estábamos así un poco, eh, un poco raras todas, ¿no? Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que, que es una de las mejores cosas que ha pasado. Porque eh, se respira aire totalmente nuevo, la temporada pasada no acabamos muy bien. Y esta temporada la verdad es que a pesar de que pues, llevamos dos o tres derrotas seguidas, ¿cuántas llevamos? Llevamos ya ¿Cuatro? tres después de la de eh, la prestigio contra Morvedre y contra, contra la Salud Tenerife la semana pasada. Pero bueno. bueno, pero eh, aún así... Aún así, sabemos que es porque el calendario lo tenemos bastante complicado, que, que lo estamos haciendo bastante bien y que, y que además nos lo estamos pasando muy muy bien, entonces estamos súper bueno, contentas. De, también hay que destacar que antes de irnos de vacaciones de Navidad desencadenamos cinco consecutivas. Por ¿es supuesto, pues que sí, sí, sí. Es que ya te digo que, que el calendario no ha venido… hemos jugado contra las primeras, contra las segundas y esta semana contra las terceras, pero que luego ya vendrán las demás, ¿no? Que vamos a ganar, vamos. <risa> Eso está claro. Actualmente nuestras, nuestras chicas, nuestras valientes se sitúan novenas con 18 puntos en la tabla Y esta semana visitamos a otro de los rivales que, que son fuertes Visitamos al tercero que es Ambol Mislata con 29 puntos Que viene de ganar 4 partidos y perder, perder el último ¿Qué esperamos hacer en el partido esta semana en la canaleta? Pues... Es cierto que van bastante mejor que nosotras en la tabla, pero yo creo que es un partido totalmente asequible. Si salimos pues, con ganas y enchufadas, yo creo que, que podemos ganar. En pretemporada lo hicimos bastante bien. A este equipo, en un, en un amistoso, le remontamos, no sé si, siete goles en, en la segunda parte, lo que dice mucho del equipo, porque nosotras somos, somos jugadoras que... que Es cierto que el equipo es muy joven, pero son, son gente que nunca se rinde y eso a mí es me encanta. Es muy valiente este equipo. Sí, es cierto. El otro día, contra Tenerife, que es un equipo que ya solo físicamente nos, nos podían sacar, no sé, eh, pues mucha diferencia, eh, no nos rendimos hasta el final. Y si vamos perdiendo de 7, pues no pasa nada. No miramos el resultado, pero, pero luchamos hasta el final. Y eso tiene que ser así. Esa filosofía que se lleva manteniendo desde el 1 de agosto, ese entrenamiento tan... Tan, con tantos nervios en el ambiente, se tiene que mantener hasta el final, se tiene que mantener hasta la última jornada contra Dominicos. ¿Tú qué esperas de, de, este, de este sprint final de la temporada con estas últimas cinco jornadas? Pues yo confío mucho en estas últimas cinco jornadas porque eh, está claro que nuestro objetivo era mantenernos y eso yo creo que... que Lo podemos y dar espero, por hecho. Bueno, espero, espero que sí, pero más que nada nosotras somos jugadoras que necesitamos eh, necesitamos ganar necesitamos competir y necesitamos jugar bien para sentirnos bien con nosotras mismas entonces eh, nosotras queremos ganar todo lo que queda obviamente sabemos que va a ser muy difícil pero esos últimos cinco partidos yo estoy deseando que lleguen vamos estamos seguros de que Samu también está seguro de que lleguen Dar las gracias a los dos por estar aquí en los estudios y mucha suerte para el partido del sábado gracias Jordi igualmente Seguimos ahora con nuestra sección Hablando en Plata, hablamos ahora con los jugador, con el jugador del equipo de visión de Honor Plata, aquí Copaella, buenas tardes. Hola, buenas tardes Y con su entrenador Oscar Gutiérrez, buenas tardes Buenas tardes Bueno, empezamos a hablar con, con Oscar Oscar, como jugador te formaste en Agustinos y más tarde saliste fuera para formarte como jugador profesional. Cuéntanos cómo, cómo fueron esos años. Sí, yo comencé en Agustinos. Eh, desde los 6, 7 años comencé a jugar, no había otra opción y desarrollé toda mi carrera formativa dentro del colegio. Cuando terminé la etapa de juvenil, tuve una llamada de, de lo que era el, el Hércules Calpisa en esa época, creían que fichara. Pero yo había decidido que tenía que irme a Madrid a estudiar, y entonces les dije, les dije que no, que me iba. Y ellos mismos me pusieron en contacto con el equipo que había, que había allí, de Caja Madrid, y, y fiché por ellos, ¿no? Y se lo agradezco mucho. A Perramón, que, que fue uno de los que hizo ese contacto, inicié mi carrera entre comillas profesional porque pues, no se cobraba prácticamente nada, pero lejos ya del club que me había formado. Y creo recordar que, que fui el primer jugador que salió de Alicante para fichar por otro equipo. Y a partir de ahí pues estuve seis años en Caja Madrid y luego retorné otra vez a Alicante en Lados Alacán y, y ya prácticamente en Altea terminé mi carrera. ¿Y cómo fue eso de entrenar, de lanzarse esa aventura de, de los banquillos? No, pues justo nada más terminar sigues con el gusanillo Yo ya en Madrid eh, hice la licenciatura en ciencia del deporte Y evidentemente me gustaba esto Y bueno, al año siguiente Empecé a entrenar el equipo de Petrel Y poco a poco fui cogiendo equipos Y bueno, es lo que hemos hecho toda la vida ¿no? Entonces eh, después de Petrel Estuve en Elda Luego me llamaron de, de Alicante Que es cuando se formó ese proyecto Que era bastante bonito Que, que era la unión de, de cuatro colegios eh, los, Todos los colegios que en esa época Sí que tenían malos para formar el club que se llamó el club balón de estudiantes ¿no? eh, desafortunadamente pues al final eso tampoco cuajó y bueno, ahí así sí que estuve un tiempo que, que estaba más vinculado a, al tema de la docencia y luego pues eh, gracias a, al trabajo que había hecho de investigación sobre análisis táctico eh, la federación española me llamó para incorporarme al equipo nacional Años más tarde llegarías otra vez al club que te, que te vio crecer, al club que, en el que te formaste Llegaste como entrenador. Primero llegaste a Juveniles y ya más tarde te incorporaste a los equipos senior. Cuéntanos un poco cómo fue ese, esa vuelta a casa. Pues eh, yo había estado desvinculado de, del colegio directamente, porque nunca se pierde contacto. Había estado, ya te digo, más relacionado con la Federación Española. Pero vino Gonzalo Reynante a comentarme y a explicarme la idea que tenía de, ...de que el colegio, pues todos sabemos que tiene una buenísima cantera... ...que posiblemente pueda ser una de las canteras más grandes de España... ...pero que siempre habíamos eh, olvidado eh, el trabajo de continuar hacia arriba... ...muchos de los jugadores de Agustinos han terminado jugando fuera... ...ya comento que yo creo que fui el primero que salió... ...pero detrás de mí ha habido muchos jugadores que han tenido que irse a jugar... ...a equipos de, de élite en otras ciudades... ...porque aquí no podíamos ofrecerles esa, esa posibilidad... Y no solo eso, seguro que si hubiera equipos de élite de aquí, hay más jugadores de la casa que, que llegarían. Entonces me comentó que, que había decidido apostar por, por esa idea de seguir cuidando la cantera e intentar crecer hacia arriba en, dentro de, de, la, de la élite de balonmano. Eh, ya teníamos el equipo de, de chicas y quería intentar crecer con el equipo de chicos. Y a mí siempre me ha gustado mucho lo que es el rendimiento, el, el trabajo de, de alta competición y, y me pareció una apuesta muy buena y por eso empecé el primer año dentro de los juveniles un poco para, para reorganizar lo que debía ser el club eh, dentro de un ámbito de rendimiento y ese primer año pues se trabajó bastante. Y luego ya el segundo año cogí el equipo senior eh, en primera nacional muy satisfecho porque ese primer año eh, con todos los cambios que había que hacer y sobre todo yo creo, creo que el cambio de mentalidad quedamos terceros y al año siguiente pues una temporada inolvidable para, para todos los que componíamos ese grupo conseguimos el ascenso a la división de plata en la catedral ante nuestra gente En ese equipo que consiguió ese ascenso estaba el gran portero, la mamba Agustina Kiko Padilla Kiko, tú comenzaste la de tu carrera como jugador en, en Maristas en un colegio que, que no es el nuestro ¿Cómo fueron esos inicios tuyos en, en Maristas? Bueno, yo creo que muy parecidos a lo que podían haber sido en Agustinos. ¿no? En Maristas siempre ha habido también una gran tradición en, en cuanto al balón mano. Es verdad que, que no a lo mejor al, al nivel que, que hay en Agustinos. Pero bueno, ahí estaba igual que la figura parecida al Padre Ángel. Estaba el hermano Félix. Y bueno, ahí siempre nos animaba a todos los que éramos a lo mejor un poco más altos o teníamos un poco más de cuerpo a, a probar siempre en el balón mano. Y bueno, y probé al mismo tiempo compaginado con otros deportes, pero al final el balonmano me tiró y hice toda mi, mi formación en, en maristas. Estuve luego un año, dos años más perdón, en, en categoría senior en maristas y, y luego ya cambié, cambié a equipo de la provincia. Pero vamos, muy, igual que estoy de, orgulloso de ser el capitán de Agustinos, también muy contento y muy feliz de haber formado parte de, de la cantera de maristas. ¿Cómo fue eso de llegar a, al equipo senior de Agustinos? Pues mira, la verdad, si te ser si si sincero, eh, una cosa que nunca pensaba que fuera a pasar. Con ¿no? Agustinos siempre he tenido muchos amigos, pero también ha sido un, un equipo en el que hemos tenido la máxima rivalidad. Ha habido años en los que, en, en, en, en época escolar, eh, Maristas aún tenía equipos más competitivos y podía de vez en cuando competir con Agustinos. Y, y bueno, tengo te digo, grandes recuerdos con, con jugadores como Alejandro Almarcha, como Juanito, como. Eh, un montón de compañeros de aquella época como Dani Dani Belver, que era portero También compañero de la selección valenciana Y, y bueno, eh, nunca pensé Que fuera a jugar en, en este colegio Eran rivales y amigos Y al final, un poco por el cambio de mentalidad Que hubo en el, en el colegio De intentar eh, hacer un equipo de rendimiento Intentar un poco coger gente de la, de la zona Que pudiese estar interesado En jugar en categorías superiores Pues Óscar eh, me llamó junto con Paco yo venía de, de un par de años atrás de haber jugado en Benidor, haber conseguido el ascenso a, a Soval con, con muchos jugadores de, de Agustinos y un poco eh, ese grupo eh, al final no se quedó en Benidor, fuimos a jugar a San Juan un poco en, en Piña y bueno yo creo que un poco intentando recuperar a la gente de, de la casa de Agustinos que, que estaba jugando por la zona y que tenía ya experiencia en jugar en, en Plata, pues un poco yo entré en el, un poco en el pack. Y muy contento por ello, la verdad Sepa que ese grupo Poco a poco fue cogiendo forma Y el año pasado consiguió algo que todos recordaremos En la catedral, ese ascenso A división de plata masculina Que bueno, no nos va Mal la temporada, ¿no, mister? Hombre, yo creo que hasta el momento de la temporada Hay que calificarla de, de excelente eh, Sabíamos Que el salto a esta categoría es Complicadísimo, porque ya es un grupo Nacional, con Equipos que tienen un presupuesto de Asoval, hay, hay equipos que, que tienen un, unos jugadores eh, que podían estar compitiendo perfectamente en Asobal y a todos los equipos les cuesta ese salto, ¿no? Entonces nuestro objetivo, nuestro planteamiento era el, el competir eh, con todas las posibilidades para conseguir la permanencia. La pretemporada pues, fue una pretemporada atípica, con, con pocos jugadores, algunos que se fueron incorporando más tarde. Yo he comentado alguna vez que tuve que hacer como tres o cuatro pretemporadas porque se incorporaba uno y tenías que empezar a repasar todo táctico otra vez para que lo cogiera, y así nos ocurrió varias veces. ¿no? Y con todas esas circunstancias yo creo que se, se dio... Eh, el, el, el, Una característica que, que define este grupo, que ante todas esas adversidades se ha ido haciendo más fuerte. Eso que dicen de lo que no te mata te hace más fuerte, pues eh, así ha ocurrido, ¿no? Comenzamos bien y, bueno, durante toda la temporada estamos más mirando los puestos de arriba que los puestos de abajo. Y eso yo creo que, que es digno de, de reseñarlo, ¿no? Eh, nos queda todavía la parte final de la temporada Además hemos tenido lesiones que todavía nos están lastrando más Pero yo confío plenamente en que este grupo va a acabar con solvencia la, la temporada Y que el primer año en la categoría de plata se puede calificar de, de excelente Kiko, ¿cómo habéis vivido en el vestuario ese, ese salto a la plata? Bueno, pues la verdad es que al principio con un poco de vértigo ¿no? Es verdad, como dice Oscar, que al principio... Eh, por circunstancias éramos muy pocos jugadores para empezar, la para empezar la pretemporada y al principio un poco había en el ambiente, incluso no solo en el colegio sino a lo mejor en el balonmano provincial, se no, sabía, no había mucha confianza en cuanto a, al equipo y yo creo que eso, si, si cabe, nos ha unido aún más, nos ha hecho dar el 200% y yo creo que, que al final estamos demostrando que este equipo es lo que más tiene es corazón y que, y que con el corazón y con el trabajo se llega a todos lados Y que lo estamos, yo me considero, vamos, me, estoy muy contento con el trabajo del equipo y, y muy orgulloso de, de, de ser parte del primer equipo de agustinos que juega en plata y, y encima además poder estar coqueteando, como se puede decir, con los puestos de playoff, ¿no? A ver si, si ojalá que, que pudiéramos hasta, hasta el final por lo menos luchar por estar ahí. Creo que a todos se nos viene a la cabeza un momento muy especial que es esa tanda de penaltis de la Copa del Rey contra Zumosol aquí en casa en el PTU, que fue algo, la verdad que para los que lo vimos en, en directo para los que estuvimos abajo en la pista fue algo digno de ver la verdad ¿Cómo lo viste tú desde la portería? ¿Cómo viste tú mm. esa tanda de penaltis tan tensa? Hombre, la verdad es que en esos momentos, como tú bien dices, es una situación un poco tensa y no estás un poco pensando en el entorno, estás pensando un poco, repasando los jugadores que te van a venir o cómo te han lanzado durante el partido y un poco intentando analizar, intentando adivinar lo que pueden hacer. Luego, cuando acaba el último lanzamiento, ya está acelerando cuando te das cuenta de ves a, a, no sé, 50 niños detrás de ti, en la, gritándote y animándote la, en la red, y, pues, es una experiencia que, que yo creo que en Alicante no se había vivido hace muchísimos años, ver una, una cantidad así una de gente enfeporecida por el balón mano y, personalmente, pues, con tantos niños nunca me había pasado, ¿no?, y, Y muy, muy contento y, y se vivió pues con mucha ilusión ¿no? de saber que la Copa del Reino era nuestra competición, pero que aún así hacía ilusión eh, pasar una eliminatoria en casa y, y más de esa manera tan, con tanta intensidad ¿no? hasta el final. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, os quiero preguntar a los dos, porque bueno ya sabéis que hoy, miércoles 28 de febrero, es el 40 aniversario de, de nuestra catedral. ¿Cuál ha sido vuestro mejor recuerdo en la catedral? Hombre, yo. La catedral. Eh, Tengo recuerdo desde que no existía, eso me delata los años, he visto cómo eh, eso era un terraplén y ya has empezado a construir los cimientos, eh, me he criado deportivamente allí pero desde luego que, que el mejor eh, recuerdo que, que tengo y ojalá se superara, ¿no? pero bueno, creo que, que es un momento inolvida, inolvida, inolvidable, fue el ascenso del año pasado, porque se dio unas circunstancias eh, muy especiales de haber perdido el primer partido, que poca gente ya confiaba en, en nosotros, salvo el grupo, eh, y el último encuentro pues, había que ganar de una diferencia muy grande ante un muy buen equipo y se consiguió con un la grande, ¿no? eh, salió el partido perfecto y yo creo que una vivencia, de luego para mí la mejor que he tenido allí ¿y para ti? Evidentemente es el mismo día no ese, ese fue un día que marcó un poco nuestra nuestra historia como equipo eh, fue el cambio de, de ser un proyecto a ser una realidad de realmente dar el paso al, al, al balón mano sem, semiprofesional o profesional de, yo creo que de, de rendimiento porque vamos, se entrena y se, y se exige como, como si fuera prácticamente a sobal. Y fue un momento inolvidable, ¿no? Por, por las circunstancias que cuenta Óscar. No habíamos perdido un partido en todo el año y perdemos el primer partido en casa en el que todo el mundo viene a verte y, y a ver cuáles son tu, tus posibilidades de, de ascender. Perdemos. Y, y la verdad es que, lejos de, de habernos dado por vencidos, saco, sacamos aún más el, el orgullo del equipo. Y, y, vamos, fue un partido de esos que, como dices, aparte de que salió todo bien, es que estábamos todos, no, no sé cómo decirte, como si fueran... Haciendo entre comillas en trance, ¿no? o sea, estábamos todos mega enchufados pensando en morder, en, en que teníamos que sacar la máxima renta posible porque sabíamos que ellos, en cuanto apretaran, nos recortarían unos pocos y llegamos a tener una renta, creo que de 12-13 goles contra un equipo que, que es un equipo en el que, que muchos jugadores de Naitasuna en breve estarán jugando en el Soval porque es un equipo espectacular ¿no? y, que, y que no habían perdido, evidentemente, ningún partido, sino todo el año. Y nosotros lo conseguimos, lo conseguimos en casa y lo conseguimos el, el, el, el día clave. El día el, el clave, día clave y, y un objetivo que, que poca gente apostaba porque se hiciera realidad. Tampoco apostaban por ese objetivo de La Plata, pero tenéis un compromiso este domingo, el compromiso en casa en el Pitú Rochelle, el domingo 4 de marzo a las 12.30 horas contra Balonmano Torlavega, otro de los serios candidatos a luchar esta temporada. ¿Qué podemos decir del equipo Mister? Yo creo que Torre de ahora es de los equipos que está más en forma. Eh, lleva una racha de, de, creo que son cinco victorias seguidas. Eh, acaba de ganar a, al Nava, que es un equipo construido para subir directamente, con el mayor presupuesto de, de la categoría. Y va a ser un partido complicado, pero eh, precisamente ahí en su casa, pues eh, los valientes volvieron a dar otra lección con un partido que íbamos eh, perdiendo de, de ocho, creo recordar, a falta de 20 minutos, y conseguimos ponernos a uno. O sea, que ellos, estoy seguro que también va a venir con preocupación además dentro de la competición los partidos de casa pues los estamos sacando prácticamente todos salvo el partido de Lanzarote y confiamos que esta vez vuelva a ser así El míster ha dicho la palabra clave, Lanzarote Kiko, ¿cómo habéis vivido vosotros en la plantilla este viaje de caos este fin de semana? Pues la verdad que una auténtica odisea ¿no? el, el viaje ya de por sí Estaba cogido un poco con pinzas porque, porque coincidió el que, el, en, el que viaje, en las fechas en las que íbamos había mucha ocupación hotelera por el tema de, de, de carnaval y tal. Y ya estaba el, el viaje un poco difícil de, de por sí, pero vamos, las circunstancias climatológicas, con, con las que no se podía hacer nada, ya hicieron que, que esto fuera vamos, un, una auténtica odisea, un, un descontrol. ...y una locura porque... Eh, ...si te digo que desayunamos en, en, el, en el autobús... ...de camino a, al partido... ...nada más bajar del avión... ...habían dos familias que viajaron un día antes... Y, ...y nos esperaron con galletas, con zumo para... ...a la carrera comer lo que fuera, ir al, ir al campo... ...y conforme llegamos cambiarnos charla y a, y a calentar... O sea, ...fue un partido completamente atípico... ...y de que me da mucha, mucha pena... ...porque fuimos por delante de muchas partes del partido... Hasta el minuto 20 de la segunda parte estuvimos igualados, luego se fueron de dos y me, me da mucha pena no haber, que no tuviésemos un poquito más de gasolina o, un, o algún jugador más para haber, para haber dado un recambio más y haber eh, peleado el partido, porque yo creo que nos merecíamos por el esfuerzo que, que hicimos, eh, habernos traído por lo menos un punto. Pues esperemos que este domingo no sea un punto, sino que sean los dos en casa contra la Vega. Muchas gracias a los dos por la entrevista y nos vemos el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos ahora del 40 aniversario de nuestra catedral, esa querida catedral que se inauguró el 28 de febrero de 1978, un partido correspondiente a la división de honor masculina entre el Calpisa de Alicante y Maristas de Málaga. Ella nunca es la primera, con claridad. Parece mentira que hayan pasado más de 40 años desde que en el curso 75-76 se decidió rellenar todo el barranco de la cara norte del colegio. Y como había que salvar esa arenisca y esa roca dura que se situaban en esa ladera, se proyecta una serie de gradas con una pista polideportiva ya en proyecto. Comenzaron las obras en ese momento en el año 1976. Dos años de duro trabajo llevarían a construir el tesoro que es hoy la catedral. Con una capacidad aproximada de 800 personas sentadas, en los 2.000 47 metros cuadrados que ocupa nuestro pabellón, han pasado jugadores míticos del balonmano patrio, ya sea de categorías inferiores de la base o de las categorías superiores, como puede ser Asobal. El último partido, precisamente, fue el que enfrentó a nuestro equipo de división de Plata masculina con el, la Sociedad Deportiva Teucro de la Copa del Rey. Pero no solo eso, por nuestra catedral han pasado infinidad de campeonatos de España, el último de ellos, el que tuvo lugar en junio del 2017 que se finalizó con la consecución del primer puesto a nivel nacional en infantil masculino conseguido por el equipo de Alejandro Carrillo. No hay que dejar atrás la fase de ascenso a división de honor plata masculina, la que hablábamos antes con Óscar Gutiérrez y con Kiko Padilla, pero tampoco debemos olvidar la fase de ascenso a segunda nacional, que también tuvo lugar en nuestro colegio. Foto que nos manda Óscar Picó a través de nuestro Facebook y de nuestro Instagram. También comentamos anteriormente el ascenso a la división de honor femenina en la temporada 2011-2012 del equipo que por aquel entonces entrenaba Roberto Lucha junto con Chago, que consiguió ante Granollers ese ascenso que comentamos. Pero no debemos olvidar las redes sociales, esas fotos que nos habéis hecho llegar, que no me destacar una en especial, la foto que desde Barcelona nos envía nuestro jugador que se está formando en el Fútbol Club Barcelona Roberto Domenech, que nos mandaba esa foto del sector infantil del año 2015. Un bonito recuerdo, sin duda alguna, para todos aquellos que lo pudimos vivir, que acabó con la clasificación del equipo que por entonces entrenaba Juan Antonio Martínez con Jordi Corbi para el Campeonato de España Infantil Masculino. No nos podíamos despedir de esta segunda edición del programa Sentimos la Tricolor sin antes hablar de nuestra cantera. Cantera que jugó este fin de semana y del que debemos destacar tres partidos. El primero de ellos, el partido que jugaron los chicos del Segundo Nacional entrenados por Oscar Rodríguez Beceiro. Empataron 24-24 frente a Balonmano Castellón en un duelo de proporciones épicas donde nuestros chicos, que iban segundos en la tabla, se midieron a los últimos clasificados. Pero que no por el hecho de ser los últimos, no dieron guerra. Todo lo contrario, un impresionante final de partido que acabó con el empate 24-24. No tuvo problemas nuestro juvenil A, entrenado por Esteban Roch, para ganar a Levante Unión Deportiva Marni. Por 15 a 33 en el pabellón valenciano, nuestros chicos Cabe se acercan más a esa primera plaza del grupo que les asegura la presencia, las finales autonómicas y, por tanto, la clasificación para el sector nacional. Entrenado por Saulo Oliveira, perdió por la mínima 15-16 ante Balón Manal en la mañana del sábado en un partido lleno de nervios que impidió a nuestras chicas clasificarse matemáticamente para esas finales autonómicas. Prácticamente está terminando esta fase autonómica en juveniles, pero en infantiles y en cadetes no ha hecho nada más que empezar. Esta semana han salido los grupos definitivos para nuestros chicos de infantil masculino, infantil femenino y cadete masculino. El infantil masculino A, entrenado por Jordi Corbí y por Adrián Bernabéu, está encuadrado en el grupo formado por Fertiberia, Balonmano, Puerto de Sagunto, Ambol, Algemesí, Torrellano, A. Comenzarán esta semana en el partido que les enfrentará frente a Puerto de Sagunto en la Catedral. Entrenado por Alejandro Carrillo y Nuria Corbí, está encuadrado en el grupo A, compuesto de Levante Unión Deportiva Marrani, Ambol, Picasen. Y Club Balomano Elchea. Comenzarán este mismo sábado en el Pabellón de Carrus, midiéndose frente a las ilicitanas. Y el cadete A de Juan Antonio Martínez y Antonio Brunet están en el grupo B, en el que se medirán a Balomano Elda, Centro Excursionista, Fertiberia, Balomano, Puerto Sagunto. Y Balomano Mislata. Comenzarán este fin de semana también el sábado. Lo harán en la catedral ante Puerto Sagunto. No tenemos tiempo para más. Solo recordaros que este fin de semana tenemos encuentro de los tres equipos senior. El equipo que entrena Oscar Gutiérrez lo hará el domingo a las 12.30 horas en el Pitu Rocher frente a Balomano Torre la Vega. También tienen encuentro nuestras chicas de División de Honor Plata Femenina frente a a Ambol Mislata en la canaleta a las 7 de la tarde. También tienen partido nuestros chicos del Segunda Nacional frente a Sociedad Deportiva El Pilar. Ahora sí, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo programa, el 7 de marzo. Adiós.